Barcelona, a 4 de agosto de 2021. Particulares son las, las músicas llamadas flamenco o blues y jazz. Asimismo, en la música popular flamenca encontramos de modo algo superstivo que los armonicos de mi amor, y ese humor sobre todo, no se pueden efectuar con la debida eh, efectividad que sería el caso, por ejemplo, pero de mi que sería imposible percutirlo o hacerlo con las notas de la afinación estándar al aire. de esta dificultad de la guitarra flamenca la afinación estándar, la música flamenca de repertorio eh, clásico, como el, la ciguilla o la bulería, intentamos, por todos los medios, pisar o percutir la nota de si debido a que las notas armónicas con cortas al aire Decidemos, no se puede ejecutar. Y este modo encontramos tenemos de manera reivindicativa de flamenco respecto a la guitarra flamenca. Por tanto, podemos hablar que este modelo reivindicativo es asimilado por la sociedad en el capitalismo financiero, así como las particularidades de su fructa y de la música flamenca, como el caso que concuerda con las necesidades de la guitarra flamenca respecto a la música flamenca. En resumen, así nos podemos decir la música fravenca y la guitarra fravenca, respecto a la y sobre todo si bemol, mi -demol, se puede dar eh, en armónicos de cuerdas al aire, pero en si bemol. Representa, por tanto, el déficit o la cualidad reivindicativa que nos impone la música fravenca, la llamada guitarra fravenca.